Saludos rockers y metalheads, ha llegado el momento que tanto esperabais, esto es Hagas el Rock de Onda Campus con Juan Frank y Zuru. Si tenéis planes para esta tarde, mejor que los anuléis todos, a menos que hayáis quedado con vuestras parejas, en cuyo caso no os pasa nada. Seguro que podéis hacer lo que hacéis normalmente mientras suena el programa y mi voz afrodisiaca. <ríe> y es que la cosa hoy va a ser de lo mejorcito que hemos tenido aquí porque contamos con Oscar de Lujuria a quien vamos a intentar torturar con nuestras preguntas pero de momento y para abrir boca os dejamos con República Popular del Coito de Lujuria precisamente, este tema en concreto va dedicado para Guille que sabemos que le encanta ¡Disfrútalo! Mientras escuchamos cómo suena este pedazo de himno que se titula Dirty this Dumb Dirt Cheap de los ACC, vamos con las noticias. ¡No me seáis impacientes! Hemos tenido noticia de que Sober ha sacado un nuevo disco y tras escuchar el single que creo que se llama Tic Tac... Podríamos decir mil cosas, pero me guardaré muchas por respeto. Me quedo con lo horrible que me parece la portada, con una edición especial en 3D, gafas incluidas, y un tipo de letra para el nombre que recuerda alarmantemente al tipo de letra de la peli Spider-Man. Por como suenan, mejor juzgadlos vosotros mismos. Pero yo no veo demasiado cambio desde su fragile, creo que lo sacaron ellos, no sabía como me han dicho por ahí. Que realmente no me gustó demasiado, pero lo dicho. Escuchadlo vosotros mismos y no os dejéis influenciar por lo que digo yo, no soy una autoridad sobre música. Me pregunto dónde quedó la nube. Y escuchadme porque tengo en mis manos dos superdiscos que han salido este año, hace na' y menos. Se trata de Nour Train del grupo extremeño de Buzos y el Portrait of Suffering de los gallegos Agónica. Eh, los primeros hacen un rock and roll que te cagas y los segundos se curran un death metal bastante curioso. Cabe decir que los dos discos son de lo mejorcito que se puede escuchar ahora mismo de respectivos géneros en nuestro país. Así que apostad por ellos, que los discos salen baratos y merecen la pena. Compañeros, tras esto vamos con esa entrevista que habéis estado esperando tanto tiempo, mordiéndonos las uñas y torturando al gato de la abuela, poniendo esto a todo volumen. Conectamos hoy con Óscar de Lujuria para darle la brasa a base de bien con nuestras tribulaciones mentales. Buenas tardes ante todo, Óscar, y muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Vamos con la entrevista, si ¿sí te parece. Me parece buenas tardes a todo el mundo y dejar en par a los gatos de la abuela, hombre. <risa> vamos a ver... La breve pregunta. Cuentos para mayores salió editado por vosotros mismos en el 94, si no me equivoco. Hoy día sois uno de los grupos más importantes del país. ¿Pensabéis en aquel momento que ibais a llegar hasta donde estáis ahora? Uh, no, yo creo que ni nosotros ni, ni los judas. Cuando, cuando empezaban ni, ni los blasaban ni nadie. Hace muy poquito me estuve leyendo el libro de OCI. No sé si habéis tenido la oportunidad de leerlo. Hay un libro donde cuentas su historia y uno se ve muy reflejado. Yo creo que los grupos que que acaban de estando mucho tiempo, que en nuestro caso yo no me considero ni más importante ni menos importante, lo que sí que es cierto es que llevamos tiempo, y eso es un mérito. Los grupos que llevan mucho tiempo es porque son grupos de amigos, no son montajes de compañías, no es eh, busco un buen guitarrista, un buen batería, un cantante guapo, a ser posible, mira, ahí sí que hacemos. <risa> <risa> eh, y me monto un grupo, sino que son unos amiguetes, una serie de... ...pues En este caso de Segovia, en el caso del libro de Ozi eran de Aston, de, de Inglaterra, en el caso de la ayuda eran de Birmingham, son amigos que le gusta esto con locura, que antes que tener un grupo éramos los típicos que íbamos a todos los conciertos, que solo sabemos bailar con la guitarra de mentira, que llevamos esto en el alma y que lo hacemos porque, porque así lo sentimos. Entonces naces sin ninguna meta, naces porque es tu sueño, quieres tener un grupo, sueñas y apuestas a por ello... Y cuando te quieres dar cuenta y dices, joder, macho, ya llevamos así 20 años, y pues se va papá que dejar las drogas porque se van pasan así 10. ¿no? <risa> Pero vamos, no no tenemos ninguna pretensión, ni queremos ser ni, ni de lo mejor de España, ni de lo peor. Lo único que queremos es estar aquí porque es lo que más nos gusta en el mundo. Y siempre que hacemos una entrevista tenemos la, la, damos las gracias a todo el mundo que nos permite estar aquí. Porque una cosa tenemos clara, los grupos están donde están porque la gente se lo permite, se lo consiente y les apoya. En cuanto la gente da la vuelta o el grupo traiciona o lo que sea, sí. te, te toca bajarte, eso está claro. Y bueno, vamos a hablar un poquito de vuestras letras, que hablan abiertamente de sexo, sexualidad y amor, pero también tienen o sea, se nota que hay compromiso con distintas causas. ¿Es un es difícil compaginar placer y compromiso? Eh, sí, tío, de hecho, dejar vuestros compromisos y dedicarse a buscar placer, que a mí mira, me tiré atado. <risa> no, ahora, ahora hablan en serio. Mira, tienes razón, ¿no? nosotros cuando nacemos eh, nos planteamos, yo me planteo ¿no? pues, que, que te voy a hacer las letras, que vamos a procurar hacer algunas letras que aporten un, un paso más, ¿no? El, el heavy metal, el, que es la música que nosotros practicamos, tiene que empezar a comerse la cabeza porque ya tiene treinta años de historia, entonces ¿Que no son todos. No, sí exactamente, a nosotros nos gusta mucho el rock ochentero y defendemos todas las estructuras del Rocochentero, hemos mamado de varón de Obus o de Judas y de Dio. pero no podemos estar treinta años más repitiendo lo que ya hizo varón, lo que ya hizo Obus, lo que hizo Judas y lo que hizo Dio musicalmente es un poco difícil avanzar porque claro el rock ochentero es el rock ochentero, son una serie de riffs, una serie de cosas, se le puede dar una vuelta a más, añadir eh, las modernizaciones que te permite por ejemplo la mejora de la batería, la batería es el último instrumento que está evolucionando ahora sí. si os dais cuenta en los noventa la evolución de la guitarra es cuando aparece la invadida, le mete un giro total a nuestra música y aparece otro estilo de tocar la guitarra en los 90, en los 2000 son las baterías y todo eso lo puedes aportar pero un poco más Entonces, lo que tienes que decir algo más es con las letras. Entonces, en los ochenta las letras eran callejeras, eran de dragones, eran de claro, todo, claro. Lo que todos, de lo que todos sabemos. Ahora hay que contar algo más. Nosotros, yo me di cuenta que una de las revoluciones que nos quedaban pendientes era la revolución sexual. Se sigue hablando de ello muchísimo. La Iglesia Católica sigue recriminando el uso del preservativo. Sí. Y nosotros lo que queremos es usarlo, hacer posible antes de que caduquen, además. Sí. Una, una de nuestras intenciones eh, están en contra de los matrimonios homosexuales, están en contra de muchas cosas, ¿no? Entonces queríamos hablar de libertad, pero tirando un poco de ahí. Nuestras letras combinan el mensaje de libertad, pero incidiendo un poco en ese tipo de letra, ¿no? Que es marca de la casa. Yo creo que ya a día de hoy, Lujuria tiene que mantener ese tipo de cosas para seguir siendo Lujuria, ¿no? El, no vamos a salirnos ahora... Aunque sí que nos hemos permitido algún lujo. Mira, tenemos un disco conceptual que era la Yes Cardera, sí. donde de repente la gente dice... Bueno, ¿y cuándo se fue en este, en este disco? <risa> al final, al final del todo, macho, como que le van a cortar la cabeza protagonista, protagonistas y que bueno vamos... <risa> pero sí tío yo creo que hay que hay que tratar de aportar algo más de dar algún mensaje y es lo que es lo que nos estamos no y sí. y, y, y, y, y luego de, y ya por último se puede tener placer siendo comprometido es que uno uno de los mayores placeres es conseguir con las cosas iguales, con te comprometes de verdad el luchar contra cuando como se luchaba contra el servicio militar contra esas canciones que hubo entonces y ver que ya no se hace la mini, mola seguir luchando contra la violencia de género y ver que poco a poco la sociedad se va convenciendo esperemos que desaparezca mola luchar contra la ocupación, que también fue himno y bandera de muchas canciones, y ver que la vivienda ha estallado, que es una crisis que ya no va más lo del ladrillo y que poco a poco se va a plantear poner precios razonables a, a la vivienda, pues, pues son cosas que molan. Eso sí que da placer, tío. Y bueno, o sea, antes han nombrado, la, y la Jess y es que precisamente ahora queríamos preguntarte por por él. Es un disco conceptual que se sale bastante de los esquemas de lo que habíais hecho hasta ahora y creo que trata de la revuelta de los comuneros en Castilla, ¿no? ¿De dónde dónde vino un poco la idea y cómo se os ocurrió eso de presentarlo en una caja de madera? Sí, bueno, la, la idea es que nosotros somos de Segovia, somos castellanos, entonces es una, una historia con la que nos hemos criado, con la rebelión comunera, estamos muy orgullosos de ella. Eh, yo personalmente soy republicano, ya te lo digo abiertamente, hace poquito fue mi fiesta, catorce de abril, y la rebelión comunera es la primera vez que un pueblo planta cara a un rey para decirle que si no hay justicia ni que seas rey ni que seas nada. Lo cierto es que les cortaron la cabeza, pero lo que llega a nuestros días es sus ideas, no la del rey que les cortó la cabeza. El mensaje que queremos dar con eso es que cuando tu idea es justa, no importa que de primeras pierdas una batalla. Al final, con el paso del tiempo, acaba ganando la guerra. La justicia siempre se impone, aunque en el caso de los comuneros haya costado quinientos años y seguimos peleando. Claro. Todavía, ¿no? Entonces, lo que queremos transmitir era eso, es lo que te decía antes, el heavy es desde mi punto de vista, eh, que respeto a todo el mundo, pero Heidi desde mi punto de vista es algo más que música, es un movimiento de gente que tiene una serie de ideas eso ¿no? es un movimiento social más que, más que solo música, yo lo, yo lo veo así, ¿no? Somos gente comprometida con la paz, somos gente comprometida con la ecología, somos gente comprometida con una serie de un estilo de sociedad que no es la que nos quieren vender ahora mismo ninguno de los partidos políticos que, que hay, ni el, ni el, que está en el gobierno ni la oposición, porque todos nos van, están vendiendo un capitalismo sí. salvaje, ¿no? Que, que así está, así está el país. Y yo creo que nosotros tenemos que transmitir esas ideas y esa idea, por un lado, contamos una historia en la historia de los comuneros, que no es muy conocida, pero por otro damos un mensaje de libertad a todo el que escuche el disco. Es decir, oye, chicos, sabed que si tenéis una idea, aunque ahora mismo os creáis que sois, pues eso, el marginado de la clase, el que señala en el barrio porque tiene el pelo largo, el, el que para la policía siempre que hay 14, nos toca a nosotros señale carnet carné. Eh, es igual, nuestras ideas son las justas, y aunque cuesten 500 años, eh, acabarán triunfando. Y por eso se nos ocurrió hacer eso. Y luego lo del formato que comentabas, siempre yo también siempre he dicho otra cosa, y es que el, eh, uno de los pocos defectos que veo en, en el heavy es que nos repetimos muchos, o sea sí. si alguien de, de repente decidió que la portada de la serie metal iba a ser un dibujo joder la de dibujos que hay ¿no? <ríe> ya a nadie se le ocurre otra cosa y además hubo una época que encima tenía que ser del Luis Rollo, sí, ya, ya concretamente ¿no? y joder hay que aportar cosas, entonces dijimos hay que hacer otro tipo de portada, se puede hacer otras cosas, como esto era la reunión comunera, la Edad media y tal, pues dijo pues algo de manera, cuando lo propusimos a todos los aquí en España, todo el mundo nos dijo que si estábamos gilipollas, que no le falta razón, <ríe> ...pero que luego buscando, buscando... ...encontramos en Argentina... A ...alguien que no lo fabricaba... ...nos costó más las cajas que el, que el CD... ...también te lo digo... ...ahora tenemos una anécdota que no veas... ...eh, porque... ...eso venía por barco... ...para que fuera más barato... ...y todo tiene que pasar por aduana... ...entonces... ...al llegar a... ...el barco al puerto de Barcelona... ...que es donde atracó el barco... ...donde venía el contenedor con... ...con todas las cajas vacías... ...porque el CD se estaba fabricando... ...de claro, España... Claro. ...de Argentina... ...cajas vacías... ...un montón de cajas vacías... ...que ponía... lujuria la yescardera La, pues, la, la, la Guardia Civil de España dijo aquí hay esto eso, o tráfico de, <risa> tráfico de menores o algo raro, ¿eh? porque aquí quien está cajas de que pone lujuria y no sé qué, y nos tuvieron paralizadas las cajas un montón, tuvimos que ir a pagar, eh, eh, además, porque si la aduana te retiene, entonces tienes que pagar tú en eh, los días que se pase tu paquete en su, en su almacén, que digo, pues yo no le dejaba aquí, habéis ido vosotros. Si ah, sí que va, para... <risa> nos costó un pastón en eh, la movida, pero bueno, al final Y al final ya cuando nos íbamos, de, oye, no podemos más que preguntarlo. ¿Pero esto para qué es? Joder, la caja de un CD, coño. Dentro sí. va a ir el CD. Dice, Joder, pues íbamos aquí una semana desmontando cajas. Y los tíos estaban ahí topicados, ¿no? Y bueno, ahora me, me gustaría preguntarte un poco por... De, ¿De dónde viene toda la pasión que ponéis en, en vuestro trabajo? O sea, quiero decir, ¿qué grupos han llegado a influenciaros o, o moveros para, para crear vuestro propio estilo dentro, lo que es el panorama del G-Metal? Porque no me pueden negar que tenéis un sonido propio. Sí, bueno, eh, es yo creo que es lo que tiene que buscar cada grupo, ¿no? El que al fin y al, al, fin y al cabo que tú escuches y digas, coño, esto es Tierra de Santa, coño, esto es lujuria. No que tengas que esperar media hora a ver si se adivinas que no, o esto es Judas Priest, o esto es... Nosotros, en nuestro estilo, yo siempre lo he dicho, las influencias las tenemos muy claras. Somos gente, como te he dicho antes, muy ochentera. Y tengo, cuando hablo de esto siempre digo, tengo tres tipos de influencias. Una muy clara es todo el rock ochentero español. Yo me he criado con Barón Rojo, con Obús, con Banzai, con Sobredosis, con Santa, con new y eso me ha influido mucho. Luego me ha gustado mucho, mucho el heavy metal eh, inglés, también de los 80, especialmente Judas Priest, que la gente siempre me pregunta, Iron Maiden Judas Priest? digo yo, Judas Priest, lo siento. Sé que la mayoría sois de Maiden, lo sé, pero yo soy de Judas a muerte, ¿no? Y porque me acabo de llevar un disgusto porque tengo ya la entrada para ver los troncos y el Kiki Downing ha dicho que ya no va a hacer la gira o guitarra. Estoy por y decir, espérate, espérate un año para irte, desgraciado Yo también tengo la entrada y me acabas de asesinar con esta última noticia ¿Ah, no lo sabías? No lo sabía Pues siento darte la, siento darte la noticia es Que Kiki Vaya. Downing ha dicho que abandona la banda antes de iniciar la gira Que tiene desavenencias con el manager y con, la... y con el grupo O sea, deben andar a palos Ya tiene sustituto, es el guitarrista que está acompañando a Lauren Harris, la hija de Steve Harris, de, de Iron Maiden, un chaval de unos treinta años que, de, que no sé cómo se llama ahora mismo, pero que debe ser un fiera con la guitarra. Pero yo quería ver a Kiki Downey y a Glenn Tristopor Por eso. supuesto. Pero bueno, no lo vamos a perder, tío. Siento la noticia. Bueno, pues mi influencia como que lo que estábamos hablando era el rock español, el rock inglés, pero luego a nivel de imagen me influyó mucho... Eh, todo lo que fue la explosión más grande de Estados Unidos. Yo creo que tenemos que aprender mucho de cómo se sube a un escenario de grupos como Twisted Sister, como Molly mm -hmm. Crew, eh, como Rat. Es decir, eh, la gente cuando va a un concierto y yo siempre digo lo mismo, no deja los ojos en la puerta, coño. Y es que cuando llegó ese, ese movimiento que llegó en los 90, donde se salía con el pantalón corto, la camisa a cuadros, el chándalo, digo, si es que yo no distingo ya el junkie del, del <risa> músico, tío. Eh, yo creo que tienes que subirte y darlo todo. Eh, y yo me fijo mucho en Van Halen, en todo, todos esos grupos americanos, sobre todo en la manera de subir a un escenario y musicalmente me parece que son un poco más blandos que, que lo que es mi gusto pero por ejemplo soy muy de triste existe también te lo digo sí. aunque, aunque sean un poco más blandos sí. que mi ayudas queridos del alma pero sí, bueno sí, sí. pero que sí es, es un poco esas tres esas tres cosas es lo que trata de mezclar por eso a pesar de que me gano las que me gano que siempre que creo que tengo el premio a ser el más hortera de España y, y Portugal y Andorra <ríe> pero yo procuro siempre ponerme una vestimenta un poco que la gente se diga, este tío está encantando en un grupo seguro o está gilipollas, aciertan las dos <risa> <risa> pero yo procuro salir con las mallas con los remaches, con chupas con un poco de actitud, procuro eh, influenciarme de la mm. música de, del heavy inglés y del sí, heavy esa, esa español, actitud y... de, de los años 80 sí tío, yo la, la, estoy, la estoy viendo otra vez eh, estoy contento en ese sentido bandas nuevas que están saliendo ahora mm. aquí en este país, que es lo que yo más investigo siempre, me gusta mucho el rock español y procuro apoyarle todo lo que puedo y estoy viendo pues actitudes otra vez, ¿no? Ya se está pasando un poco eh, de una época que yo siempre he dicho es que no buscábamos mucho el virtuosismo musical, que está muy bien, que toquemos muy bien, pero abandonábamos otras cosas y yo creo que es no abandonarlas, ¿no? Y y yo pues, ya estoy viendo otra vez a gente que se sube a un escenario y, y eso nos no hace nos hace rompernos los cuellos, que eso es bueno. Y bueno, ahora coméntame cómo, cómo os lo habéis montado para que un grupo español... O sea, por otra ya he llegado a tocar en, en el Metal Camp... Eh, ...uno de los festivales más prestigiosos de Europa que creo que se celebra en Eslovenia. Pues estuve sí. leyendo la, la crónica que hiciste y aquello era increíble. Sí, pues yo creo que... Yo a todo el mundo le digo lo mismo, o sea... ...cree en tus posibilidades a muerte y lucha por ellas a muerte. Y a lo mejor de veinte que intentas, te sale una, porque también es cierto que nosotros somos una Metal Cam, pero hemos intentado el Grass Pop, hemos intentado el Arrows en Holanda, hemos intentado el Walken en Alemania, hemos intentado sí. el Keep It True... Hemos... Pero... Por eso te salen las cosas. Como no te sale nada, y eso se lo digo a todos los grupos que me dicen, dame un consejo, digo, si es que no hay más consejos que currar, currar y currar. Como no te sale nada, es estando en tu local, aunque tengas los mejores temas del mundo. Sí. Nadie llama a la puerta de un local y dice, oye, que quiero entrar, escucharte, a ver si me sorprendes, pagarte el disco y llevarte de gira por Europa. Sí, y, y menos Entonces, ahora como están las cosas. Efectivamente, eso ya no existe. Entonces tú créete, créete tus posibilidades a muerte. Entonces nosotros pues, fuimos a tocar al Sweden Rock también, que es más importante, aunque Metal Cam, mm -hmm. en Suecia y eso también fue por pesados, por pesados, mail para arriba, mail para abajo, hablando con el suelo que lo organiza, venga troco, tienes lujuria, joder ¿qué tal, yo, y el tío yo creo que dijo mira solo porque no me den mal la vara ven y toca <risa> <risa> claro tío y en Metalcana un poco parecido, ya no fuimos los primeros, ya habían ido el año anterior Sociedad Alcohica, oh, ahí yeah, un... lo conocíamos, sí sí sí habían estado Sociedad Alcohólica ya conocíamos el festival por referencias ...me gustaba mucho, me, me apetecía mucho ir a Eslovenia... ...yo no, no conocía a Eslovenia ni, ni creo que que si es por el grupo... ...lo hubiera conocido en mi vida, ¿no? Y, y resulta que son unos valles preciosos... en ...los Alpes, eh, en los, en los llaman los Alpes Julianos... ...la zona que está por Suiza, uh -huh. Eslovenia y todo eso... ...es impresionante de ver, la gente es cariñosísima... Ay, ...te contaré como anécdota, tío... ...que allí en, en el cole los chavales aprenden español como idioma... ...como segundo idioma... ¿Vaya? Eh, sí, sí, eh, sí, sí, además, y mucha gente habla español muy bien... Y a, y a mí me llegó un chaval, dieciocho años tenía, esloveno, y empezó a charlar conmigo y a, a mitad de conversación le digo, ¿de qué parte de España eres? Porque le notaba un acento raro, pero le daba por español y le soy esloveno. Digo, no, joder, no, no puede ser. Digo, no puede ser. Dice, que sí. Dice, y es más, muchos hemos venido a veros porque en Eslovenia nos gusta mucho lo español. Joder. Ya ves tú, como lo estudian en, en el cole, y de hecho en el hotel las, las series españolas las pasan en español que nosotros nos despertamos el día que tocamos con verano azul. El tanque está muerto, digo, si no le ha muerto, le mato yo. <risa> y, y todo el mundo, claro, por el rollo de que éramos españoles y tal, pues, eh, y luego, además, tuvimos la suerte que ese día jugamos con Alemania en los Mundiales. Es y verdad ¿eh? y, y claro, todos los eslovenos iban con España, porque Alemania en sí. la guerra mundial pues mató muchos eslovenos, eso la gente no lo olvida. Ya, bueno. Entonces entre que los eslovenos iban con España, que encima lo hablan español y que coincida allí todo, y todo, yo hemos hecho consciente que lo flipaba murió joder, me da buen Diego, nos ha coincidido todo y ha quedado aquí de pura madre. Y bien, estuvo muy bien, la verdad. Bueno y ¿Y creéis que los, los grupos españoles tanto los que están saliendo ahora nuevos como los que están por salir podrán, podrán ver sus nombres en festivales como, como el Wagen o el grass pop o el Sweden o como ha visto vosotros en Metal Camp? ¿Tendremos un, un sitio merecido? Porque lo, lo merecemos realmente junto a los alemanes, los suecos, los noruegos o los franceses incluso están subiendo ahora a los grandes escenarios, o nos queda muchísimo por caminar, no yo creo que calidad hay de sobra, eh, yo creo que calidad hay de sobra, lo que nos queda por quitarnos de la cabeza, tan, no solo a los grupos, a nuestro público también, es el complejo de que lo de aquí es peor. Eh, el público de, de cualquier país, no hemos estado en Eslovenia, en el Metalcam, eh, tocaban muchos grupos eslovenos. La gente iba, se volcaba, porque eran su grupo, a apoyarles. Eh, vamos a Suecia, al Sweden Rock, y bueno, los grupos suecos, delirio, eh. la gente, pues coño, Pues son los suyos, apoyarles. En España hay un festival, hay tres grupos españoles y el alemán, y la gente en la barra, en la tienda de campaña, sí, sí. hasta que sale el alemán. Joder. Si ha venido con, con el grupo alemán, un promotor alemán, yo me acuerdo de un festival que había en España que se llamaba el Roma China en los años 2000, no sé si acordáis de él o, o igual soy muy joven, no lo sé. Ver, todavía tengo 19 años, tampoco soy tan... <risas> ah, bueno, bueno, pues el Roma China en los años 2000 fue un festival muy importante al que vinieron el mogollón de promotores del Walk-in para ver grupos, para llevarse para allá. ...y vieron lo que te estoy contando... ...que venían grupos alemanes... ...como el, entonces venía Labyrinth... ...venía Rhapsody que estaban saliendo... ...y nosotros les apoyábamos... ...y salíamos nosotros... Claro. En Resanta, ...A Santa, a Rael, a Ankara, a Luguria... ...los que estábamos en aquella época... ...y la gente no apoyaba tanto... ...¿y qué pasó? Pues que subió Rhapsody... ...que ahora mismo son eh, bandas conocidas a nivel mundial... Sub, ...subió Labyrinth... ...subieron un montón de grupos italianos que se estaban dando a conocer... ...entonces en España, en el Machina... ...y aquí nos hemos quedado, tronco... ...o sea que hace falta primero que los grupos nos lo creamos más... ...eso es lo primero, sí. antes, antes de echar la arañina al público... ...primero a nosotros... <risa> ...nos lo creamos más, peleemos más, pero que nivel hay de sobra... ...y luego que haya más apoyo... ...que haya más apoyo, si te vas a festivales... ...joder, en todos los festivales que vamos... Meten un por ahí, llega aquí un metalway, llega aquí y nada, tío, todo grupo extranjero. no claro. Meten un español, sí, a las 4 de la tarde para que abran, para que la gente vaya calentando y... y pero ya está ya está bien, ya estamos hartos de abrir escenarios y de barrerlos. Como que o nos ponen a las 3 o nos ponen a las 6 de la mañana. que Ya te dan la llave del festival y de cuando acaba de tocar, cierras y barre, Porque <risa> te has quedado tú solo, tronco. <risa> pues bueno, ahora ya como nos estamos quedando un poco, un poco cortito de tiempo, vamos a saltar directamente a las preguntas que son más de hacer gamberro. Venga, vamos. vamos a con a ella. Mala. Dime, mala. ¿cuál fue el primer disco que te compraste y el primer concierto al que fuiste? El primer disco que me compré, me acuerdo perfectamente, fue el Highway to Hell de ACDC, que fue en vinilo y que me hizo una ilusión tremenda. Y el primer concierto, me acuerdo más todavía, porque fue un asfalto en Segovia. Yo tenía 13 años, era la fiesta de Segovia... Eh, ...tocaban en la Plaza de Toros... ...había habido corrida de toros... ...y para mi desgracia, ahora te contaré... ...no se habían llevado los toros que quedaban... ...de, de estos que quedan para si se muera algún toro... ...los obreros que lo llaman... ...estaban en el corral dos toros... ...yo no tenía un puto duro porque tenía trece años... ...pero vivo al lado de la Plaza toros ...y sabía por dónde se salta uno... ...porque yo era un chaval muy travieso... Y me salté, me tiré y fui a caer entre los dos toros, tronco. Entre los dos Increíble. toros. Caía a los corrales. Y yo pensando para adentro. Todo por asfalto, todo por asfalto. Y callao, callao. Yo les oía soplar, macho. En mi vida se me ha quedado más grabado. Soplando en la oreja. Los... Pero claro, no, no me vestía porque yo no corría. Yo fui andando, andando, andando. Salté otra vez y ya aparecía en la Plaza Torre y Pude ver asfalto. Que yo me he jugado la vida por el rostro. Increíble. <ríe> sí, Auténtico. Tío, sí. Y bueno, coméntanos una canción que, que hayas utilizado para ligar. Una de para siempre tengo, tengo dos que son infalibles Dream Home de Aerosmith a las chicas les gusta mucho y Angie de los Rolling Stones eso eso es, es infalible infalible totalmente. y luego el típico truco de todos los cantantes es que lo voy a desvelar ya dilo, dilo. Y, y es que cuando tú haces una balada la haces para alguien en concreto ¿no? pero ah. al resto de chicas le dices que también era para ella <risa> <risa> <risa> que también te acuerdas de ella y eso no sé <risa> funciona tomaremos notas Yo, a mí ya no me va a funcionar nunca más porque lo he desvelado <risa> pero bueno, al resto le funciona. Y bueno, ahora al lado contrario, una canción para dedicar a alguien que te caiga muy mal. ya Yo es que a alguien que me caiga muy mal no le dedico nada tan bonito como una canción. Que es que a mí la, la música me gusta mucho y es mi pasión. Entonces, si acaso, si acaso, si acaso, eh pues alguna de Bisbal, alguna de, <risa> de rock y eso, de rock y eso, ninguna. Me gustan todas y no se las merece nadie que, que me caiga mal, tío. Y venga, ahora la, la última pregunta ya que nos quedamos sin tiempo. ¿cuál, ¿Cuál es la pregunta más estúpida que te han hecho en una entrevista? Y te digo que es válida cualquiera de las que te hemos hecho hace un rato. No, no, no. La, no se me olvida nunca, tío. Lo, lo he contado muchas veces. Y me la hizo una tía y yo no sé a cuento de qué vino. Empezaba preguntando por las cosas que ponen en directo y me preguntaba, bueno, y si mientras estás cantando en directo tienes ganas de tirarte un pedo, ¿qué haces? Y yo digo, bueno, esta pregunta <risa> me quedé dado, me quedé dado y digo, se lo preguntas a todo el mundo, le, le la, la pregunta y dice, no, y se va, pues como tú eras así de, de abierto, digo, pues no lo sé, chicas, eh, nunca me ha pasado porque cuando uno se sube, esto sí que es verdad, cuando te subes al escenario, a lo mejor te puedes estar con muchas ganas de miar, o lo que fuera, ah, cinco minutos antes, como te subas al escenario, lo que es la adrenalina que te sube, hmm. hace que todo eso se te vaya, es posible que una ¿Sí? vez que acabes de tocar cuando bajes, te estés meando el triple o si en ese momento estás estaba aguantando lo que preguntaba esta chica pues te despidas con más tracas que los hace de rey, pero cuando ya acabes tío cuando ya acabes ahí, ahí no me pasa pues sí me acuerdo de esa pregunta tío pues bueno Oscar muchísimas gracias por habernos dado parte de tu tiempo y nos hubiera gustado estar pues muchísimo más pero tenemos tiempo limitado y queremos darte la gracia otra vez no gracias a vosotros y yo siempre digo lo mismo el El rol se mantiene no solo porque hay grupos, sino porque hay gente y porque hay gente como vosotros que hace programas, que, que lo difunde a través de la radio, que nos da esa voz que ya no nos da la, ninguna televisión pública, ninguna cadena grande de radio. Mm. Tenemos que subsistir en trincheras y vosotros en nuestras trincheras. Así que gracias a vosotros y a todo el mundo que está oyendo esta entrevista también. Un saludo muy bueno. Pues mal. esperamos veros pronto por aquí y a ver si podemos coincidir algún día aquí en la radio. Muchas gracias Bien. otra vez. Será un placer. Un abrazo. Ya lo habéis visto, bueno, lo habéis oído. Oscar ha aguantado el tipo y nos ha regalado una buena tanda de anécdotas y consejos. Así que nosotros os regalamos este pedazo de tema que se llama Solo son rosas. Maks teenthuselida Malte, Como esto es una rueda que no para de girar, que a nadie se le ocurra nombrar ni pensar en ese programa cuyo presentador repite hasta la saciedad. ¡Qué chulo, ¿no? Ahora llegan los minutos musicales de la mano de nuestro querido patrocinador Viagra, el abuelo risueño. Esto que está sonando es el comercio del dolor de Reincidentes. Que no decaiga la fiesta, que nosotros tenemos sed de rock and roll. Lo que vais a escuchar a continuación es Love Bites de los Judas Priest. Básicamente lo pongo para dar envidia a los que todavía no tienen su entrada para las fechas de su tour Epitaph. Yo ya tengo la mía. <risas> Y hablando de cosas extrañas que molan, esto que os castiga a los oídos y provoca que vuestro cerebro libere endorfinas, o como se llamen, que yo de eso no entiendo, que estudio audiovisuales, es el supermaestro del macarrismo, Albert Pla con su Viva España. Todos somos prisioneros del pueblo donde nacimos. Eso sí que es de Santiago, rejo quitarme el mono, súbame peregrino peregrinos, ayúdame, estoy perdido, pese a me deja la tarde, pese a te esto es un pueblo de estrellas, esto es un pueblo estrellas Asi en elcampo kokis flores O no desviertes me o no menare Viene el fin el otro día Como jode la policía Come mierda, viva mi emplona Con María estaba dando cocaína, de Castilla, menó de Valencia con susa del pico voy a Rocío, en la rama me la mamas y los Antes de seguir un par de aclaraciones. En la canción anterior he olvidado mencionar que colaboraba a Robe de Extremo y aclarar que en el programa anterior dije que Scott Columbus grabó con Metallica. Falso, lo hizo con Manowar. Y para seguir dando envidia, porque vengo un poco cabroncete, una balada de lo más brutal de uno de los mejores grupos británicos. Saxon nos regala su Princess of the Night y pronto un nuevo disco que esperamos que sea algo magnífico. Como siempre... ahora otra dedicatoria está para un colega de Cornellá, Rubén, esto que está sonando es posado en un nenúfar de extremo duro y desde aquí te la queremos dedicar no todo para ti y mucha suerte con tu maqueta que me han dicho que tienes un proyecto la más de decente entre las manos, quién sabe, quizá el día de mañana te tengamos aquí en Hazel Rock con nosotros ¡Disfrútala! <risa> Y ahora la tercera parte de mi lista de super canciones para dar envidia. Esto es Rock and Roll de Motorhead. Lemi, dale caña y ponlo todo patas arriba. Oh